tal, queridos amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo Sudaca Itinerante. Volvió, un día volvió Sudaca Itinerante, año 2010, tercera temporada de esta propuesta de comunicación que recorre los barrios, que visita organizaciones, que visita eventos, que trata de ver qué es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, con su gente, con sus organizaciones y con la gente que se junta para resolver problemas y también para encarar otra forma de vida. Pero, como lo primero es lo primero de Sudaki Itinerante, vamos a empezar a saludar ...a los compañeros del equipo que hoy están compartiendo con nosotros... ...esta propuesta de comunicación que arranca, arranca su tercera temporada... ...¿qué tal señor Santiago Galeano Fernández, cómo anda? ¿Cómo le va Mariano Molina? Estamos aquí arrancando este Sudaca itinerante... ...nos preparamos, tuvimos una pretemporada, entrenamos, subimos, bajamos escaleras... ...subimos, bajamos montañas, tenemos preparado un gran programa... ...con una gente amiga que le vamos a estar contando desde donde estamos transmitiendo... Pero seguimos en la presentación de este programa y de los compañeros del equipo. ¿Cómo le va, Andrés Correa? ¿Qué tal? Muy buenos días. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en esta itinerancia, en este programa de Sudaca, que bueno, estamos nos encuentra al norte, en este caso. Eh, después vamos a estar diciendo dónde estamos. Eh, el gusto y el placer, por supuesto, de reencontrarnos con todos los oyentes, claro. Ahí está, muchos nervios en esta apertura, en esta... En este programa, digo, conectando equipo, conectando todos Que estamos entrando ahí ya sobre la hora, prácticamente Señor Leandro Pafundi, ¿todo bien? Nos hace ahí un gesto, está en la operación técnica Es el que arma nuestra página web El www.radiosudaca.com.ar Que lo dejó espectacular, la verdad que está Impecable, impecable la página de internet Entre ahí señora, www.radiosudaca.com.ar Y va a encontrar... Este, estamos recargados este año, parece reloj. 2010, Sudaca 2010. así ¿qué le, qué, Sintéticamente, ¿qué le podemos decir a los oyentes? ¿Cómo nos va a encontrar? Nos va a encontrar en un sitio que tiene de todo, que tiene videos, que tiene fotos, que tiene el resumen de todos los programas y también nos va a encontrar... Con algunas propuestas nuevas en el programa de este Sudaca que tienen antes, que ahora en un ratito se las vamos a comentar. Pero vamos a saludar a las radios amigas que retransmiten este Sudaca semana tras semana. Exactamente, estamos saliendo en vivo en este momento por Radio Gráfica, ya en La Boca, en Barracas, y también estamos saliendo en FM Moreno, y sumamos una radio más que nos ha. Retransmite en vivo, estamos hablando de FM La Posta, que también está en Moreno. A esas tres radios y a sus operadores técnicos le damos un celular, Mariano, para que se comuniquen con nosotros y nos digan si estamos saliendo bien. Eh, ahí está el número. Exactamente, lo pueden hacer al 1567443334, 3 3 les repito, 1567443334. 3 3 Así que estamos a full, tres radios que nos están transmitiendo en vivo más la transmisión vía internet de la radio de nuestra, nuestra página web y también de algunas páginas web de estas radios y nos retransmiten en la Ciudad de Buenos Aires, FM La Milagrosa y eh, la gente que está en Ciudad Oculta. También nos retransmiten FM Bajo Flores, ahí también en la ciudad. Y nos retransmiten en Quilmes, FM Compartiendo. En Dock FM Tranquila. En La Plata, Radio Estación Sur. En Córdoba, Radio Revés. Y finalmente en Francisco Álvarez, ya estamos por estrenar la gente de FM, buena Buenay. Así que estamos sumando radios, renovando plantel y también renovamos columnistas, Zona ¿no, Molina. Exactamente, tenemos algunos columnistas nuevos que nos están acompañando eh, este año Que se comprometieron a acompañarnos a lo largo de, de este año Tratando de diversificar un poco lo que es este la, la propuesta de, de Sudaca Tratando de hablar con, con otra gente En este caso vamos a tener columnistas Algunos de los que estuvieron escuchando el programa por radiográfica por FM Moreno Ya lo saben, está Rubén Drig, reconocido teólogo, filósofo Este de, de, ...de nuestro país, está María Pía López... ...una socióloga que hace interesantes análisis sobre el país... ...pero también sobre otras cuestiones que pasan en la sociedad... ...Humbertito Lunati estuvo saliendo por Radio Gráfica. ...no sé si va a volver a salir, pero se comprometió a que el jubilado punk... ...va a estar presente en todos los programas... ...o por lo menos en casi todos los programas... ...y también tenemos una columna de música este año... Así es, vamos a tener un micro de música que nos hace Javier Montoya que es músico y él va a estar eligiendo ahí eh, músicos independientes donde va, vamos a poder eh, tener obras eh, de conocidos y de no conocidos eh, donde vamos a poder difundir incluso bandas que quieran eh, difundir sus, sus obras, su, su producción eh, y que nos pueden acercar su material para que nosotros podamos eh, en este caso presentar lo que están haciendo los músicos que como la, en este caso el micro se llama músicos de oficio. Esto lo, lo ofrece Javier Montoya y bueno, se sumó también de esta manera a Sudaca. Y estamos con los históricos también, estamos, continuamos con Norberto Galasso en la parte de Historia, estamos con Víctor de Genaro que nos habla generalmente del mundo sindical, también está Félix Herrero que nos habla, vicepresidente del Grupo Moreno, este que nos habla de los recursos naturales, y tenemos a Graciela Daleo que nos habla de derechos humanos, a Costanza Moreira que nos va a estar hablando de lo que pasa en Uruguay, a Quinto Luca que nos va a estar hablando de lo que pasa en Bolivia, Este, Ecuador. En Ecuador, perdón, perdón, perdón. Y a Osvaldo Chato Peredo que nos va a estar hablando de lo que pasa en Bolivia. Así que mantenemos algunos columnistas, sumamos otro y tenemos algunas sorpresitas que se van a ir dando a lo largo de este Sudaca itinerante 2010. Así es, hecha la presentación larga y tendida, arranca con todo el Sudaca del día de hoy. Yo no sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les ma porque despreciando las huellas ajenas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 Verdad, Bien, y ahí hecha la presentación verdad, de nuestros columnistas, vamos a escuchar eh, a María Pía López, socióloga de la Universidad de Buenos Aires, docente, que analiza lo que pasa en la sociedad y también busca otras cosas que le parece interesante compartir con los oyentes. En este caso nos va a hablar de una película que se llama Los Resistentes y que quería compartir ella el análisis con todos nosotros. Así que, bueno, estamos ahí por escuchar a María Pía López en... Los resistentes. Quería comentar hoy una película que es un documental, un documental extenso, que se estrenó hace pocos meses y que se sigue estrenando en distintas organizaciones, en distintas actividades militantes, que trata de recuperar una idea de exhibición. Eh, Que, que incluya dentro de las eh, de, dentro de la posibilidad de pasar una película una discusión con las personas acerca del contenido de esa película es una película que se llama los resistentes que fue dirigida es dirigida por alejandro fernández Moullán, un director argentino que ha hecho. Otras películas notables antes, pero que en este caso es interesantísima porque la, la película eh, re, dirigida por Fernández Mollán al mismo tiempo está pensada y analizada y, y puesta en juego por cuatro personas que, siendo muy jóvenes, participaron de la resistencia peronista eh, desde 1955. La película entonces narra dos historias. Una, una primera historia que es la historia de la constitución del film, Es decir, la historia de estas cuatro perso de estas personas reunidas alrededor del problema de cómo se narra un hecho del pasado, del cual y, y qué significa en términos de reparación poner es, ese hecho en, nuevamente en circulación. Qué es lo que se, qué es lo que se intenta mostrar. Esa, de toda esa, esa, ese, ese film que sería el film donde se cuenta el procedimiento sobre el cual y la, el debate que organiza la, eh, la narración. Es un, transcurre en blanco y negro pero al mismo tiempo está la, el, el otro film que es el documental hecho efectivamente sobre la resistencia peronista que es un documental que tiene un enorme valor un enorme valor porque narra una historia que el, si bien había sido tratada en algunos libros y fundamentalmente en un gran libro de Daniel James que se llama Resistencia e Integración que es un libro sobre el peronismo pensado en estas dos polaridades, ¿no? el peronismo como movimiento de, de, de un activismo que siempre resulta inasible por los sistemas institucionales argentinos, y, el, y también como un, una, una, un modo de institucionalizar y organizar a la, a la clase obrera, ¿no? por esa resistencia e integración, eso había sido narrado por Daniel James. Pero en esta película se vuelve a tomar esa historia desde la perspectiva de una militancia que en muchos casos era una militancia obrera, barrial, absolutamente territorial y muy juvenil, que eh, ante el golpe de Estado del 55 decide realizar una cantidad de acciones más o menos azarosas, más o menos organizadas, eh, para eh, procurar la vuelta del general de puesto En la, Creo que uno de los valores fundamentales de, de ese documental y de la novedad que porta es narrar la historia del surgimiento de la juventud peronista, de una juventud peronista que es muy distinta a la juventud peronista que eh, ha sido más narrada en la historia argentina, que ha sido más relatada, que es la juventud peronista de los 70. Bueno, esta es la juventud peronista eh, creada a fines de los 50, que es distinta en un sentido muy particular, que tal como se narra en la película, es una juventud surgida más de la, los sectores obreros que de los sectores medios, como va a ser la de los 70, que no es universitaria, y que es fundamental, y que tiene mucha inscripción en los barrios populares de la Argentina. Ese, ese es uno de los valores de la película, señalar esa otra juventud peronista, señalar ese surgimiento que también hay eh, una juventud que empezó a ver en las estrategias insurgentes ante la proscripción electoral una salida posible y la otra lo otro que postula como dimensión eh, de, de como narración histórica bien interesante los resistentes es una narración no épica una narración no heroica Es decir, se, se dialoga, se entrevista, se reflexiona con una cantidad de personas que al, en distintos lugares del país combatieron por el retorno de Perón y que arriesgaron sus vidas y que en algunos casos fueron presos y que tuvieron, eh, de, de, asumieron conjunto, una serie de desdichas por esa, esos compromisos militantes y sin embargo no lo narran, eh, no se postulan y no aparecen filmados... O, En, en el documental como si fueran héroes, sino que aparecen fundamentalmente como personas que tomaron un riesgo, pero que ese riesgo muchas veces lo tomaron torpemente, se equivocaban, eh, llegaban, se salvaban de casualidad, eh, se, no tenían eh, digamos, no, no tenían una red que los sostuviera con la dureza que tenía la situación. Entonces, Todo eso hace que la película tenga, te diría, una enorme simpatía hacia las pobres vidas. Uno podría pensar esa película, quizás, como la filmación de aquello que está narrado en Operación Masacre de Walsh, pero, es decir, esas vidas de esos, de esos hombres, del común, que son atravesados por la historia. Pero mientras en Operación Masacre son los que están atravesados por la historia, porque esa historia los arrasa en la forma de un incipiente terrorismo de Estado, En, de una acción de terrorismo de Estado, en la, en, en la película son esas personas atravesadas por la historia que, mientras tenían una vida atrasada hacia ser hombres del trabajo, del hogar y de la familia, necesitan convertirse en militantes clandestinos. Pero lo hacen con la frescura la, la, y la ingenuidad del que no no previó ese, ese destino para como destino fundamental de su vida. En, en todos los sentidos, es un es, Me parece que es una película, el documental de Alejandro Fernández Moyán, Los resistentes, que es fundamental para debatir cómo pensar la política, entendiendo la política como algo que se inscribe en la vida cotidiana y que hace que los hombres se les revele a sí mismos algo para lo que no creían que estaban destinados previamente a realizarlo. Pasaba María Pía López aquí en el Ciudad que el día de hoy y lo que ustedes están escuchando en un homenaje redonditos de Ricota, nuestro homo al esclavo del día 19 de abril de 1991, una grabación en vivo ahí de la consola en esos Piratas de los Redondos. ¿Y por qué lo ponemos? Porque se está cumpliendo en el día de hoy, 24 de abril, 19 años de la muerte de Walter Bulacio un pibe que iba a ver a los redondos como muchos íbamos en esos años, que la cana lo agarró, se lo llevó, lo apaleó, lo dejó tirado en un calabozo y cinco o seis días después falleció en el hospital pirobano. Uno de los casos más emblemáticos de lo que fue la represión policial de, de los 90 y que aglutinó a muchos jóvenes ahí cuando el menemismo recién estaba empezando a pelear también por los derechos De los, de los más pibes. Nuestro homenaje porque ese día los redonditos abrieron precisamente con este tema. Así que vamos a escuchar nuestro homo Juan al Esclavo en vivo en el Estadio Obras Sanitarias 19 de abril de 1991. Violencia. Ominables guerreros en Chile Capitanes del orden viril Que botines esperan ganar sin nunca. hacer con los tipos que huelen la tigre, tan soberbios y despiadados Violen Tanto tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Che, un, un cariño para un chico de la banda de Ardo Bonce que no está pasando por un buen momento. Démosle un cariño, che. ¿eh? Somos Solacar. Bien, y continuamos aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy. En un ratito nomás le vamos a contar dónde estamos. Estamos en la zona norte del Gran Buenos Aires. Ahí la estamos pasando espectacular. Señor Galeano, ¿usted qué dice? Espectacular, tomando un matecito ya rodeada la mesa de trabajo de mucha gente que nos va a contar qué es lo que viene haciendo, peleando sobre todo vecinos de la zona norte de, de acá del Conurbano, peleando por el patrimonio público, peleando por los derechos sociales. Pero seguramente ahora se lo contaremos. Pero tenemos una comunicación telefónica.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 Lo que dijo Evo, la verdad me, me sorprendía en esa cumbre en esa cumbre sobre el cambio, el contracumbre sobre el cambio climático acerca de los pollos con hormonas femeninas. ¿Lo escuchó? No, no, con Evo no, por favor, ya se lo dije, por favor. No Dice, se... Si te comes un pollo con hormonas femeninas, básicamente te quedas gay y pelado. Lo de gay vaya y pase, ¿eh? pero pelado mucho. No, por favor, basta de pelearnos con los países de América.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 Eh, bienvenido al Sudaca itinerante. Llegó bien, ¿no? ¿Lo están tratando bien acá? Eh, estoy en un gran momento, falta la media luna, creo que llegan en media hora. Bueno, listo. Ahí pasaba un portito Lunati. No traigas más a ese está jubilado pan que nos va a hacer pelear con todo el mundo. Escúchame. ¿cómo es? Arrancó en Londres con el pan con que el ese, y ahora está rompiendo. Pateando tachos y rompiendo carteles. Escuchame, Molina, nos tenemos que ir a los compromisos institucionales y las radios. Dale, bueno, ¿y antes? Y antes le recordamos a los oyentes que estamos en nuestra página de internet que es www.radiosubaca.com.ar Este, nada, y ahí nos pueden escuchar en vivo. Y estamos saliendo en vivo con un montón de gente y ya le contamos dónde estamos. Exactamente, primero les decimos que la gente, si se quiere comunicar, lo puede hacer al tres cuatro La gente de FM Moreno avisó que está saliendo muy bien el programa, que lo están pasando. Así que un abrazo muy grande a toda la gente del oeste. Vamos a ver ahí en FM La Posta qué está pasando. Que hoy arrancaba también con la transmisión en vivo. Y nosotros, como bien decíamos, acá en el, la zona norte del conurbano, ya les vamos a contar dónde estamos, estamos espectacular, está saliendo todo bien. Toque madera. Vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios y en un ratito nomás continuamos con este sudaca del día de hoy. Y es así. La vida de un obrero es así. La vida en un barrio es así.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 Continuamos con este Sudaca del día de hoy, segundo bloque de Sudaca, ya pasó media hora de programa y va todo bien, ¿no, señor Galeano? ¿Usted qué dice? ¿Todo en orden? Yo estoy tocándome la cabeza de una forma impresionante, estoy tocando madera porque está funcionando todo, no, no lo digamos mucho porque siempre pasa algo sí, en esta itinerancia, este recorrido. Tercera temporada, Molina, recorriendo los barrios de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano, y hoy estamos en el Conurbano. Exactamente, hoy estamos en el conurbano y les decíamos a los oyentes, estamos en la zona norte del conurbano, estamos en la Biblioteca Popular de Martínez. Estamos con la gente de la Asamblea de San Isidro, estamos con la Biblioteca Popular de Martínez, más específicamente con un grupo de, de vecinos que se acercó y está acá compartiendo con nosotros el programa. Dígame usted bien, explíquele a los oyentes ¿quiénes son las personas con las que estamos hoy compartiendo este programa? y son un conjunto de vecinos que arrancaron por ahí cerca del 2001 después se acuerda la crisis no 2001-2002, Corralito de la Rúa el helicóptero más o menos se ubica después de eso se acuerda que hay un montón de lugares donde los vecinos empezaron a participar o ya venían participando pero encontraron un canal de participación más fueron las asambleas barriales y a partir de ahí de diferentes asambleas barriales y a partir de diferentes procesos que seguramente contarán ellos que han pasado acá en la zona de San Isidro de Bécar etcétera, se fueron juntando y armaron la asamblea de vecinos por el patrimonio público y los derechos sociales de San Isidro. Pero mejor que lo cuenten ellos, nosotros nos gusta venir acá a tomar unos mates y a compartir y sobre todo para que la gente cuente qué es lo que está haciendo. Estamos con mucha gente alrededor de la mesa de trabajo de Sudaca pero como siempre hay que empezar con uno, no, se puede, no podemos meter el, el micrófono global. Así, Así es. que vamos a arrancar con Elda Cedro. Elda, ¿cómo te va? Bueno, buenos días. Una alegría compartir con todos ustedes y con vecinos de los distintos lugares del conurbano del país que nos puedan estar escuchando. Eh, bueno, creo que a través de lo esperemos que lo que podamos transmitir sirva para que todos podamos ir reconociendo las situaciones diferentes que nos tocan vivir. Y como nos ha pasado muchas veces, lo que se vive acá seguramente casi calcadamente se da en otros lugares. Por eso estamos muy contentos y bueno y participamos del entusiasmo con el que toda la gente de Sudaca eh, va transmitiendo esto. Bueno, eh, la primera pregunta nos obliga a que cuentes un poco dónde estamos. Vos contabas, ah, ahí estábamos armando los micrófonos temprano, le contábamos a los oyentes que estamos en la Biblioteca Popular de Martínez, que queda en Aristóbulo del Valle, eh, 199, Este, ahí en la esquina de Aristóbulo del Valle y Arenales Y vos nos decías que este lugar es un lugar donde generalmente vienen a hacer actividades, charlas Claro, no solamente nosotros, todo aquel que en general solicita la posibilidad de tener una reunión O dar una charla, es bien recibido Realmente es uno de los pocos lugares, si no es el único Donde hay una amplitud totalmente de criterio para que todos los vecinos se puedan expresar Y por lo cual estamos realmente muy agradecidos a... A, bueno, a este lugar y a, a la gente que lo conduce Sí, así que a los oyentes les pedimos que se imaginen Llegamos ahí a una esquina, no Molina, de, de acá de Martínez este Justo en la esquina de Arenales y Aristúbulo del Valle Dos pisos tiene la biblioteca, tiene muchas salas de lectura Llegamos y había gente desde temprano a las nueve y pico de la mañana Ya había gente acá un sábado leyendo Estamos rodeados de libros, rodeados, literalmente En un lugar que también se transforma en una sala de teatro Que se llama Teatro de la Media Legua Así que impresionante el contexto en el cual nos juntamos con estos vecinos y vos nos contabas también fuera de micrófono que, eh, primordi no primordialmente, pero a arrancaste a participar en la Asamblea Barrial de Bécar. Claro, yo soy parte de la Asamblea Barrial de Bécar, la Asamblea de Vecinos, que como vos bien decís, surgieron a partir del 2001 cuando el desmanejo de los funcionarios que teníamos en ese momento y de mucho tiempo atrás bueno, hizo que los vecinos tuviéramos que empezar a defender lo nuestro para que no nos siguiera pasando el despojo que fuimos viviendo a lo largo de los años. ¿Y le querés contar a los oyentes cómo fue ese proceso? Digo, Brevemente, ¿cómo cómo sí, se empezaron yo a, lo mejor a juntar? Lo que quisiera es, es comentarles un poco, eh, bueno, nos empezamos a juntar en el caso mío, yo recibí un pequeño volantito en mi domicilio ...que me acercara a un lugar donde se estaban reuniendo... ...y me encontré con, en ese momento con casi 60 vecinos... ...que todos venían con las mismas inquietudes... ...y realmente fue creo... Eh, una, ...una sensación... ...muy linda sentir que bueno... ...que todos estábamos dispuestos a ver cómo participar... ...y reclamar por lo nuestro... ...lo que quería comentar en realidad... ...era un poco las características del lugar donde vivimos... ...San Isidro es parte de la región metropolitana norte es un lugar de 300.000 habitantes, pero generalmente eh, se lo reconoce como un lugar pudiente, pero San Isidro tiene como dos lugares o dos eh, espacios diferentes, donde en realidad hay un lugar realmente de gente de muy alto nivel adquisitivo, pero está dentro de San Isidro, insertas dentro del mismo, varias villas de emergencia, con una población alta y que, bueno, vive en situaciones de carencia muy importantes, bueno, con viviendas precarias, trabajo precarizado. Entonces me parece importante consignar que San Isidro no es ese lugar como mucha gente lo imagina. Este lugar está gobernado desde hace muchos años, más de 20 años, por la dinastía Pose, primero el padre y ahora su hijo, y indudablemente... Eh, es prácticamente como un feudo donde el intendente funciona como un capataz de estancia. De, acuerda con eso, digamos, el deliberativo que uno se supone que los consejos deliberantes deberían ser los que controlan la gestión del Ejecutivo y sin embargo son prácticamente como una escribanía del poder político. Eh, bueno, un tema importante que a lo mejor la gente puede reconocer San Isidro es el tema del muro San Isidro fue el lugar donde se puso un muro para aislar o amurallar a los pobres, digamos no. Con lo cual ofendimos al partido vecino de San Fernando Donde parecía que los buenos estábamos de un lado y los malos quedaban en el partido vecino Bueno, gracias a la acción de los vecinos, ese muro se destruyó, entre todos se tiró abajo, pero que indudablemente ese muro es un signo de exclusión y discriminación, como si hubiera ciudadanos de primera o de segunda, y bueno, eh, una de las situaciones de esos muros está mostrada a través de los distintos predios donde nos van despojando gradualmente de las necesidades que tenemos. Entonces vamos a ver... Lugares como el viejo hospital de San Isidro, una pista de atletismo, eh, la ribera, eh, obras sanitarias, distintos lugares que muestran cómo las necesidades de nuestros mayores, de nuestros adolescentes, la necesidad de recreación, las necesidades de salud, van quedando postergadas. Eh, y un tema muy importante que quiero señalar entre las características de este muro es la dificultad para acceder a la información que creo que sin una de las situaciones fundamentales a veces para poder accionar o defenderlo de uno es poder acceder a la información que se necesita para ello. Y realmente la información es denegada, no solo eso, sino que tenemos una reglamentación que, eh, de acceso a la información que es netamente denegatoria porque uno tiene que tener o una personería jurídica, o nos contestan a lo largo de infinitos expedientes que hemos ido presentando, que como ciudadanos no tenemos derecho a saber, que si tenemos pagados los impuestos, que bueno, disparate uno tras otro siendo la información un derecho. Bueno, seguramente la gente que está escuchando reconoce en su lugar y en su barrio situaciones semejantes. Lo que creo que es importante es que entre todos vayamos teniendo fuerza, vayamos armando una red donde nos vayamos ayudando para que esto, digamos, no siga ocurriendo. Y eso fue, de hecho, lo que hicimos los vecinos de San Isidro al constituir la Asamblea en defensa del patrimonio público y los derechos sociales. ¿Qué hicimos? Los que veníamos defendiendo los distintos lugares, nos fuimos sumando para darnos fuerza. Bueno. Ahí está, mira, terrible informe de dónde estamos, la historia... Este, y muchas de, de las discusiones. Yo vos sabés que cuando ustedes nos mandaron la información previa ya me había olvidado lo del muro, ¿no? De esas cosas de esa vorágine que uno viene con noticias, noticias, noticias todo el tiempo está, te mete una cantidad de noticias y decía ay ah, y cuánto fue hace como dos, tres años fue esto, un año fue lo del muro mira un año lo del muro mira y uno ya lo tiene ahí al pasar. Bueno, querés presentar un poco así antes de, de ir a escuchar una columna de música a los otros integrantes que están acá con nosotros compartiendo Si ya después de la música lo, lo sumamos acá a la mesa de trabajo Y también nos cuentan por qué se acercaron Bueno, cómo no eh, Bueno, voy a mencionar a algunos de los compañeros que nos están acompañando Está eh, a mi derecha Selene Estequete Una vieja luchadora que realmente, eh, bueno, compañera de la asamblea Y que hemos trabajado juntos en defensa del, del viejo hospital de San Isidro. Eh, Rubén Freire, eh, también compañero de la Asamblea del Foro de Salud, y de eh, bueno, que nos va a hablar sobre una pista de atletismo que también ha querido ser vendida. Está Antonia Fite, que viene acompañando de APAC, eh, Asociación de Apoyo a Comunidades, que viene acompañando durante años a los habitantes de Villa La Cava, eh, como tratando de defender el derecho a la vivienda que todos tenemos para vivir en dignidad. Está César Gatti, que es del Foro de Salud de San Isidro. Eh, bueno, a Miguel Vidal, que es el que nos ayuda, eh, produce, dirige la radio que tenemos en común para la zona, no tan distinto. Adriana Morgenstern, que... Eh, bueno, ha trabajado y ha venido defendiendo eh, eh, obras sanitarias, otro predio de muchas hectáreas que, bueno, que también estamos tratando de rescatar para el uso de los vecinos y para tener un parque público que en San Isidro tenemos menos de dos metros cuadrados de verde, el verde que se ve en San Isidro está dentro de las propiedades, no hay parques públicos, no hay lugares donde recrearse. Bueno. Bueno, así que tenemos Molina para un rato largo, vamos con no, toda la vamos gente, no, claro, le dejamos queda... los micrófonos y que hagan el programa. Este, No, la verdad que ahora vamos a, a escuchar un poquito de música para, para ir aclimatando un poco a los oyentes en esta discusión. Seguramente volveremos y le haremos pregunta a todos que tienen que ver con lo concretamente lo que están haciendo, qué es lo que están haciendo hoy, ¿sí? Digo... En, en particular, pero sobre todo, eh, qué implica la participación, qué cambios han encontrado después de juntarse, qué implica defender el patrimonio público, la idea de lo público qué pasa con los vecinos. Bueno, muchas preguntas para hacerle, ¿no Molina? Así es, muchas preguntas para hacer y para conversar acá con esta gente que nos está tratando de maravillas aquí en la Biblioteca Popular de Martínez. Nosotros vamos a estrenar otra de las columnas que nos van a acompañar a lo largo del proyecto Sudaca 2010 que tiene que ver con Esteban Vega y músico de oficio hacer unas columnas musicales. Bienvenidos a esta primera edición de Músico de Oficio, un espacio dedicado a mostrar producciones de compositores independientes y de algunos otros ya consagrados. En, esta, en este primer programa tenemos nuestro primer invitado, que se llama Esteban Vega, es un músico del norte de Argentina, de la provincia de Catamarca, y nos mandó su producción a través de mail y vamos a escuchar esta canción de Esteban Vega que se llama... Kifa. forma jodida de y ganar lo mejor tratando de encender la llama que vivo toda la ecuación de apostar la vida la sangre una copa se mezcla todo por allí y pensar que equipar traería colgada la suerte meciendo su cola mano Quedan palabras para agradecerle al rey. Todos sus momentos en gloria que el truco nos hizo pasar y al final se acabó. No día ni un solo caballo que pudiera hacer de Kipfan. Ya así fue sucedió. Kipfan se mostró no para siempre y no volvió a correr nunca no más. Esteban Vega, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y bueno, ya saben, si tienen alguna banda, eh, algunos temitas grabados eh, y quieren pasarlo a través de este medio, eh, pueden comunicarse con nosotros a través de www.radiosudaca.com.ar Chao, hasta luego. Somos, somos, y ahí pasó la columna de Javier Montoya Estrenando columna acá Del tema de música y cosas Muy interesantes para compartir con los oyentes Volvemos a la Biblioteca Popular de Martínez Señor Galeano, ¿le parece? Volvemos, volvemos Y estamos con, este, seguimos en realidad Con un conjunto de vecinos Ahora habíamos hablado hace un ratito Con Elda Cedro, y ahora vamos a tener, este, perdón, el apellido a ser medio difícil, Adriana Mostergen, Mo, no. no, no, a ver, el apellido sería Adriana... Morgenstern. Morgenstern, Adriana, Adriana, Adriana. Adriana es que a compartir con nosotros el programa. Exactamente, que ella, bueno, obviamente es participante de la Asamblea de Vecinos por el Patrimonio Público y los Derechos Sociales de San Isidro, también participa en la parte de producción del programa de radio que sale en FM Fénix, se llama No Tan Distinto, Un programa de radio que sale los sábados de 10 a, a 11, un ratito antes que nosotros arrancáramos. Ellos venían corriendo porque venían del programa de radio. Y además es una de las personas que viene luchando hace mucho tiempo y discutiendo qué se va a hacer con un predio de obras sanitarias. Así que este, la saludamos y que nos cuente un poco eh, en qué anda. ¿Cómo andas Adriana? Bien, bien. La verdad que, como decía él, la contentas de, de compartir con ustedes de Radio Sudaca y con tanta gente de tantos lugares que, que por ahí eh, no conocemos, pero que seguramente estamos luchando por, por tantas cosas tan parecidas, ¿no? que estemos lejos y, y no nos conozcamos tantas cosas que hacen a, a los derechos de todos, ¿no? a los derechos sociales a, y a lo que hace el patrimonio público, que también es de todos. Y... Mmm, Eh, digamos bueno eh, Yo me inicié en, en la participación así comunitaria precisamente en, bueno, en 97, 98 con lo que se llama el predio de obras sanitarias. Eh, esto de obras sanitarias era eh, o es en realidad un predio de unas 20 hectáreas que eh, era parte del viejo obras sanitarias de cuando el agua la manejaba el Estado. Eh, y bueno, en algún momento esto se vendió, se privatizó, sabemos de, de eso que pasó en, hace unos años, unos eh, tristes años en los que lo que eran los servicios y las necesidades de la gente empezaron a ser privatizados. Este predio ubicado en una zona eh, céntrica de, de Becar y San Isidro, eh, tiene la particularidad que era de una, una, una fábrica en la que se hacían elementos en los que eh, permitían potabilizar el agua. Eh, pero está rodeado de un parque de unas 20, 20 hectáreas. Cuando se vende aguas argentinas... Eh, lo que era obras sanitarias, queda residual. ¿Qué quiere decir residual? Que queda en manos del Estado. Eh, pero bueno, negocio va, negocio viene, se decide vender. Cuando esto, al ser del Estado, podría haber quedado en manos del Estado y por ende ser, continuar siendo patrimonio público y patrimonio de, de todos los vecinos y todos los que... Que, que bueno, que estamos eh, pudiendo disponer de eso eh, esto con anuencias de unos y de otros poderes políticos de unos y de otros y eh, como dicen algunos entre gallos y medianoche se transforma, la por decirlo de algún modo la zonificación, porque esto era reserva urbana y eh, se habilita, siendo reserva urbana tenía que quedar como estaba, o sea un parque, como les contaba, eh, con un parque que a su vez tiene eh, varios depósitos, onda, digamos, Puerto Madero, ese tipo de construcciones que son, digamos, conocidas en muchos lugares, que son, eh, digamos, depósitos que se pudieron transformar eh, en, en unos lindos restaurantes, que no podemos acceder, pero estos se podía acceder porque podían transformarse en lugares para la cultura, para los pibes, para hacer teatros, para hacer escuelas, para, eh, no sé, infinidad de necesidades que, que podían ser para, para todos, y esto está muy cerquita del barrio de La Cava, que después también Antonia nos va a contar la realidad de allá. este Bueno como les decía, esto tuvo un cambio de zonificación gracias al Consejo Deliberante en ese momento, que como decía Elda también, era parte de la dinastía pose padre en ese entonces, se cambia la zonificación y deja de ser reserva urbana, y deja de ser patrimonio eh, del Estado y por ende de patrimonio público. Y eh, esto tenía rejas, se enreja más, digamos, porque no se permite el acceso, y eh, Los vecinos en ese entonces, en el año 97-98, empezamos a juntarnos en la esquina de Tonkinson y Centenario a hacer actividades en las que repartíamos volantes, hacíamos obras de teatro, recitales a pulmón, para contarle a los otros vecinos que queríamos que esto fuera un parque público, queríamos que esto fuera de acceso al público y, como les decía, los, los, los galpones fueran para el uso de la cultura y... y, y de los vecinos, pero se había vendido. Eh, esto, más allá de propagandas, lo había comprado otro gran monstruo de la zona, que es lo, los que tienen... Eh, eh, Sencosud, me olvidé, los quiero olvidar, en realidad, que tienen un gran este, shopping de acá de la zona. Eh, terrible shopping de acá de la zona. Y, eh, bueno... Esto terminó en manos de esta gente. Se hizo un recurso de amparo en ese entonces a partir de movidas en las que se juntaban firmas, eh, se, como les contaba, se hacían actividades eh, con murgas, con, con bueno una participa participación barrial y comunitaria muy fuerte que, digamos, de algún modo hacía alguna cosquilla, porque mucho más no pudimos, eh, que hizo que, que, bueno, al menos no se construyera un terrible hipermercado que en ese entonces se planteaba que iba a ser el más grande de Latinoamérica. Eh, obviamente sigue sin construirse ese hipermercado, calculamos que esto tiene que ver porque no le cierran los números, no porque sigan las movidas de los vecinos, pero bueno, eh, se pudo hacer una participación comunitaria que, que hizo un freno. Muy bien, eh, perdón Adriana te tenemos que interrumpir pero porque ya llegamos a la media hora de los compromisos institucionales estábamos hablando con eh, Adriana de acá de la Asamblea de Vecinos por el Patrimonio Público y los Derechos Sociales de San Isidro nos estaba contando la problemática de uno de los predios el predio de obras sanitarias, un poco como había sido el, la historia es una de las primeras cosas que se empiezan a, a trabajar y después van a ir dando fruto después del 2001 con otras experiencias, seguramente otros contarán este, acá en los micrófonos de Sudaca. Nos tenemos que ir, Molina. Así es, en un ratito vamos a volver eh, con la gente que cuenta historias de cómo se organizan para defender el patrimonio público y también para resolver los problemas cotidianos. En todos los lugares, en todos los lugares, la gente se organiza para ir resolviendo su vida, eso es un poco lo que trata de interpretar esta experiencia de comunicación que hemos denominado Sudaca Itinerante, que está llegando a la primera hora de programa aquí desde la Biblioteca Popular de Martínez, separador, compromisos institucionales de las radios, y en un ratito nomás continuamos con este Sudaca del día de hoy. Hipocresía.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 ¡Somos Sudaca! Bien, y continuamos aquí en este Sudaca del día de hoy. Les contábamos hace un ratito desde la Biblioteca Popular de Martínez. Se supone que está saliendo todo bien ahí... ...por FM Moreno... ...les mandamos un abrazo muy grande a la gente... ...también a Radio Gráfica ...y a FM, la posta que estaba hoy... ...tratando de empezar... este ...a, a salir con este ciudad que tiene delante... ...esas cosas que... ...nosotros alguna vez ya contamos, ¿no? Digo, hay rincones del conurbano... ...donde tener una línea de teléfono... ...o el acceso a internet... ...no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil... ...aunque parezca mentira... ...¿se acuerda de las líneas rojas? ...los puntos rojos de José Sepas ...que a la gente no le ponían teléfono de línea... ...en esos lugares, bueno... Donde está la posta pasa algo parecido y los chicos están ahí tratando de, de hacer esos inventos del, del, ¿cómo se llama? Del internet móvil, con el mismo que transmitimos nosotros para poder retransmitir Sudaca Itinerante. Exactamente, y también pueden escuchar Sudaca Itinerante en nuestra página web que es www.radiosudaca.com. Puntuar y si se quieren comunicar a algún oyente o a alguno de los operadores pasa algo y nos quieren mandar un mensajito de texto a dónde lo pueden hacer Molina al 1567443334 la repito 156744 sí. 3, 3, 3, 4. Muy bien, entonces estamos acá, este es la tercera temporada de Sudaca Itinerante, vamos a seguir hablando en un ratito nomás con los vecinos de la Asamblea de, Vec de, de en la, los Vecinos, sí, de la Asamblea de Vecinos, porque si no este Chan por el este patrimonio público y los derechos sociales de San Isidro que se quedaron acá, están compartiendo con nosotros unas galletitas, unos mates, pero vamos a seguir con lo que nosotros decimos el Sudaca tradicional, así que vamos a ver qué se viene. Gracias. Las voces y los silencios de América Latina Aquí, en Sudáfrica. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Señor Andrés Correa, nosotros vamos a hablar de lo que tiene que ver con Argentina y Uruguay, fundamentalmente hoy en América Latina. Así es, y en este caso vamos a estar. Eh, tuvimos la oportunidad en la semana de contactarnos con la senadora del espacio de 609 del, por el Frente Amplio, eh, Constanza Moreira, que además es politóloga, y, y le preguntábamos con respecto al tema del de tribunal de La Haya que se expidió el 20 de abril con respecto a bueno a, a lo que tiene que ver eh, específicamente con el diferendo eh, que se ha llevado a la haya con respecto al tratado del río uruguay y la y la violación de, de del tratado por parte de Uruguay, en algunos aspectos, aunque el gobierno de Uruguay dice que eh, no se afectó, digamos, eh, el fondo ¿sí? de la cuestión, sino que fue una cuestión, la violación tiene que ver con la, con la forma. Bueno, en este, en este fallo eh, que tuvo, digamos, distintos, distintos rivetes, distintas opiniones, eh, para, no, para, para nosotros lo, lo importante no tiene que ver con el fallo en sí, sino con la oportunidad de, de restablecer los vínculos que el presidente José Mujica ha hecho en el último, en el, en el primer periodo de su gobierno, de poder restablecer los vínculos con la República Argentina, más allá de este diferendo, más allá de este conflicto que lo que importa digamos, es la, la unión de los pueblos y, y sobre todo, como, como dice Mujica, eh, hay que pensar que, que los países no se mudan, así que esto lo tenemos que Que, que resolver entre nosotros eh, Por eso vamos a tener en este caso La opinión de Constanza Moreira Así es, y la pregunta a Constanza Moreira Y la columna que le pedimos Tiene que ver precisamente con esto que vos decías Esta sensación de por qué dos países Que están a poquitos kilómetros Que están pegados Tienen que ir a discutir sus problemas a miles de kilómetros ahí en Europa, a tratar de resolver sus diferencias. Sobre todo, ¿cómo lo ve ella? Desde una mirada histórica, más allá del fallo para un lado, para el otro en el medio, ¿por qué eh, se llegó a esta situación? Así que vamos a escuchar a la senadora del Frente Amplio del Uruguay, Constanza Moreira, politóloga, analizando esta mirada sobre el fallo de la Corte Internacional de la Haya.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 Este, hacia fines del, del siglo, ¿no? Entonces, no solamente que son países vecinos, sino que se supone que comparten un, un proyecto estratégico común. Rumbiando para fermentos y alpargando a la fiesta falsa, que lindo es volver al pago y encontrarse con la planta, para sentir olor a humo, que la chimenea larga, para hacerle fiesta a los. Divino, y de cama, con y de mañana. Ahí pasaba un poquito de color para lo que fue la columna de Constanza Moreira la Catalina en uno de sus temas más famosos, por lo menos en la Argentina este tema se hizo bien famoso cuando Este, era pleno debate ahí de lo que eran las papeleras, sí, las papeleras no, se empezaron a cortar los puentes. Y nosotros hacíamos sudaca y también hacíamos un programa de uruguayos en la Argentina, ¿se acuerda Correa? Claro, claro. En Radio no Cooperativa, hace cinco años. <risa> así y la gente nos llamaba y nos punteaba de arriba abajo, nos decía de todo, algunos no. Pero bueno, era un momento así como de mucha... ...crispación como le gusta decir a la oposición... ...el programa lo seguimos haciendo... ...y eh, los llamados siguen estando... ...le ¿eh? siguen preguntando... ...che y ¿las, sí. pa las pasteras... Y, y, ...y seguimos poniendo a la Catalina por supuesto... ...exactamente, pero bueno... ...yo creo que lo más importante poniéndonos un poquito más serio... ...tiene que ver con esto que decíamos hace un rato... ...es esta mirada histórica de por qué... ...se llegó a esto... ...y bueno, esperemos que... ...a partir de ahora... ...no nos vamos a poner de acuerdo en todo... ...pero me parece que el mejor gesto que pueda haber es que ambos países puedan discutir, sus gobiernos y también sus organizaciones puedan discutir cómo se resuelven estos temas y si no se tengan que ir a miles de kilómetros de distancia y a Europa a discutir estas cosas. Sí, además un signo positivo es que en el transcurso de muy poco tiempo, antes de ser presidente formalmente durante la campaña y una vez siendo presidente electo, eh, El Pepe Mujica tuvo una excelente relación con la presidenta de Argentina, por lo cual eso cambia un poco la relación que tuvo Tabaré con Kirchner y me parece que augura un futuro una futura discusión interesante, independientemente de las papeleras, no digo porque lo que estamos diciendo es lo de las papeleras fue un tema central, pero también es la relación de entre dos países que deben este, caminar de la mano, no podemos estar ni pensando que uno es el hijo más chico y entonces hay que tratarlo como tal, ni tampoco creer que no se puede discutir con la Argentina. Exactamente, para los que conocemos un poco lo que es la vida política del Uruguay este y por vivir acá también conocemos un poco lo que es la vida política de nuestro país eh, uno si se quiere desde algún lugar simpatizando con el proyecto político que está en el Uruguay y también en algún punto simpatizando con algunas cosas que pasan en nuestro país y, y apoyando tiene que reconocer que también la personalidad de esos dos presidentes que vos nombraste Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner Eh, ...hizo que este diálogo sea imposible... Eh, ...hay algo de eso... ...hay que hacerse cargo... ...porque no puede ser... ...que si no con Pepe Mujica y con Cristina... ...las relaciones sean de otra manera... ...sí... ...fue un momento muy complejo... ...sobre todo en la política interna del país... ...pero también hay que hacerse cargo... ...de que son algo así como dos cabezas duras... ...que no quiere nadie dar el brazo a torcer... ...ninguno quería ir del otro lado del charco... ...porque era como un gesto de debilidad hablar... Y bueno, y terminamos donde terminamos Simplemente para decir, Mariano Que el próximo miércoles Se reunirá el Olivos El presidente Mujica Y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner eh, A eso de las 4 de la tarde Está pautado este encuentro Bueno, donde podrán, digamos eh, Ver cómo, cómo se sigue A partir de del conocimiento De este fallo Así es, nosotros ponemos un poquito de música aquí En este Sudaca del día de hoy Andrés Calamara nos acompaña, ¿es así? Así es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 Como siempre te voy a pedir para siempre queremos así. La corriente del río que lindo te trajo hasta a mí. Vengo liviano como la espuma de las orillas a contramano. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. Como siempre te vas a reír, el bogancio que te diga yo. Y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Que y vengo liviano es como la espuma de las orillas. A contramano de la resaca de gada w korason, że ja no ty w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 Pobre, compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Y continuamos en el Sudaca del día de hoy. Estamos ya casi, casi que terminando el tercer bloque. Ya se vuelve la conversación con muchas ganas, que hay muchas preguntas que tenemos para hablar con los amigos acá de la asamblea de, de vecinos. Pero antes nosotros tenemos un invitado que dice, dice, él dice, yo qué sé si va a venir o no va a venir, dice que va a venir todos los programas, dice que se quiere subir a la caravana de Sudaca y encarar el año 2010. ¿Usted que dice, Galeano? Lo... Yo no sé, no sé, lo que pasa es que desconfío, porque viste que viene con ese con ese bastón ahí, digo, caminando lento y después sale corriendo y te pega un bastonazo, entonces como que no termino de entender este jubilado que, de qué la va, digo parece que está así como enojado a veces a veces está demasiado contento bueno, es medio ciclotímico vos viste lo que hizo este Humbertito Lunati, ¿no? cuando estaba así cuando terminó la primera entrada en la primera parte del programa reclamó medialuna que dice que si yo me voy a hacer la columna él me metía media luna, le trajeron de todo de todo y él que tenía que terminar de armar su columna quedó tirado en un rincón pasa así con la panza hinchada no sé si va a poder hablar. ¿Puede hablar o no puede hablar? Puedo hablar. Lo que pasa que ahora me dieron morcilla fría y gancia Molina, ¿sabes lo que Ah, es usted eso? sale en cara sí, directamente sí. al bermú Y estoy comiendo morcilla, ¿Sabe cómo estoy, Molina? Estoy como loco. Y estuve en Uruguay. ¿Qué pasa con Uruguay? No, ya estuvimos hablando de Uruguay. No se me meta con Uruguay. Estamos resolviendo ¿Qué país todo. Qué lindo, qué país chiquito. No se empomó Uruguay, Molina. Diga la verdad. Escúcheme, con esto de la haya, de la ya lejos y hace hacen tiempo... Yo le, le quiero decir algo, ¿qué hizo Laya? Lo retó, le dijo, bueno, ustedes le sacó la amarilla, ustedes no pueden, qué mal, qué mal que estuvieron. Ahora, no pasó nada, siga, siga, Molina. Mondia sigue, los pececitos se mueren, todos contentos. ¿Qué está pasando? Y acá hay una mano negra, Molina, se lo quiero decir, se lo quiero decir a no todos. Piense, ah, no empieza no lo que el Mundial todavía no empezó, ustedes siempre tenemos una mano negra, nosotros. Exacto, esto es, Uruguay está haciendo un maracanazo, pero en Entre Ríos. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe cuál es el kit de la cuestión? El kit como el auto fantástico, ¿sabe cuál es? Acá está la mafia de las murgas. No, usted está no, loco, no, está no. Totalmente corte, chiflado, no está totalmente que Está enloqueció la mafia de las murgas. No, este portito está re loco. Escúchame, el gancia ¿Qué? le está pegando salada. Yo se lo voy a decir. Brasil tiene carnaval. ¿Me sigue? ¿Hasta sí. ahí me sigue? Uruguay tiene las murgas. ¿Sí? Y entre ríos, igual hay huachuses que yo me entré en el medio. Vio que hace como un carnaval, que no sé qué.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 Que va moviendo millones de. millones de, de dinero, Molina. Yo, de, de, de, no se me ponga loco. No se me ponga loco. Escúcheme, bueno, escúcheme. escúcheme, para investigarlo, para investigarlo. Sí. No va a ir con una lupa. ¿No? luego este tema, usted quiere decir que es de la mafia, hágase el guapo, pero no vaya con una lupa, se lo pido por favor. Escúcheme, estuvimos en Bolivia, estuvimos en Chile, estuvimos en Uruguay y volvamos a la Argentina porque acá pasó algo muy raro. Ustedes ve cuando la.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 Ahí está, a mí me dispara como varias cuestiones todo esto. Uno, si uno busca informes económicos. Primero porque los busca debajo del escritorio y no adentro, ¿no? Eso como ya lo dije. Después, la derecha acusa a la izquierda de que es obsoleta de que vive en el pasado y claramente tiene razón, porque el tipo para espiar lleva una lupa. ¿Quién es? ¿Sherlock Holmes. ¿no día, buen no, con una lupa, y bueno. Usted vio que hay que investigarlo, los libros esos son enormes. Entonces él va a abre y con la lupa iba leyendo. Ahora la derecha te, te va enseñando, porque... Escúcheme, ¿la derecha con qué escucha? Escucha con micrófono. Si tengo que escuchar a mi cuñado, ¿con qué lo escucho? ¿Con micrófono? pregúntele a Ciro, si no. Eh, claro, hay que preguntar a Ciro Jane cómo se escucha, cómo se saca la información y listo. Ahora, contésteme esto y termino. para qué no tenía la toalla este muchacho? <risa> bueno, porque pasó un momento acalorado, digamos. Él sabía que esto puede llegar a pasar y bueno, se ve que... Por bueno, la transpiración o sea, si vamos a pillar, que seamos limpitos, ¿no? Porque él es con la toalla, <risa> eso está muy bien. Así que bueno, lo vamos a felicitar, límpiense, séquense, cuando, si transpira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 Es lo que un Lunati. Yo creo que el le, le se le subió a la cabeza. Eh, Molina, no. estamos en el momento clave. Ya está. Trein, ahí pasamos una hora y media de este Sudaca. Volvimos de la temporada. Estamos en este, la tercera temporada de este Sudaca itinerante. Nos vamos a los compromisos institucionales. Exactamente. Nos vamos a los compromisos institucionales de las radios y estamos acá. Les recordamos a los oyentes. En la Biblioteca Popular de Martínez con los la Asamblea de Vecinos conversando de un montón de cosas que eh, estuvieron haciendo y que van a hacer, y con gente que todavía no, no salió al aire y con la cual también tenemos ganas de charlar. Así que, compromisos institu institucionales de la radio, ya me vuelve loco por Lunati, y en un rato continúa este sudac itinerante del día de hoy. Ah. No. słona nota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 Bien, ahí continúa, te suba, que tienen ante el día de hoy, estamos en el último bloque, ya se pasó así a las corridas, ahí mandaron un mensaje a alguien que nos está escuchando por internet, dice que está saliendo todo bien espectacular, y que le gusta el ritmo del programa, que dice, o sea quiere decir que éramos medios densos. Claro, ¿no? yo creo que es claro, el año pasado estábamos todavía, igual vos te diste cuenta Molina, que todavía estamos medio fríos, esto de la tanta, tanta pretemporada, salimos a jugar el primer partido, venimos con un ritmo importante, pero todavía este nos falta, ahí un poco de gimnasia. Lo de Humbertito Lunati, un tema aparte. Pero bueno, volvemos acá. Estamos en la Biblioteca Popular de Martínez, Aristóbulo del Valle, 199 ahí, esquina Arenales, en Martínez, obviamente. Por eso eh, se llama Biblioteca Popular de Martínez. Estamos con la gente de la Asamblea de Vecinos por el Patrimonio Público y los Derechos Sociales de San Isidro, que nos estaban contando una cantidad de cosas con las cuales están trabajando. Asamblea Barrial de Becar un programa de radio que se llama No Tan Distinto. Están trabajando... ...recuperación del predio de obras sanitarias... ...gente que está trabajando alrededor de una pista de atletismo... ...la Asociación San Isidrense, no sé si lo dije bien... ...de atletismo, gente que está en el Foro de Salud... ...gente que está ligado a lo que pasa acá en la Villa La Cava... ...a Plan Federal de Vivienda... ...y ahora vamos a hablar con eh, Selene Estequete... ...que es eh, una de las también vecinas que participa de la Asamblea Barrial de Becar ...por ende también participa de la Asamblea General... Y nos va a contar algo de un viejo hospital de acá de la zona. Selene, ¿cómo te va? Buen, buenos días a todos. ¿eh? Bueno, el primer hospital de San Isidro, que fue fundado en, en, por las sociedades socorros de Socorros de San Isidro en, en 1872, que se creó, se, se, se ideó esto, y se inauguró recién en 1909 por desavenencias entre la política de ese momento y, y, y la sociedad, ¿no? Esta sociedad, al crear este hospital que funcionó hasta 1948 bajo la dirección de esta sociedad, eh, puso en sus estatutos, en el artículo 22, una cláusula donde dice que no se... Si se ...que no se puede ceder... ...no se puede dar a ningún... ...no se puede hacer otra cosa... ...en el hospital... ...nada más que para lo que fue creado... ...esto, o sea... ...que si el hospital, si ellos murieran... ...o si se deshiciera... Si ...se, se hiciera la, la asociación... ...tiene que ser nada más que para lo que fue creado... ...y... ...esto lo avala el artículo 50... ...del Código Civil... ...pero en 1948 también por problemas políticos, le sacan la personería jurídica a esta sociedad. Al sacarle la personería jurídica se hace cargo de la provincia del hospital, pero en 1952 se lo pasa, le pasa la administración al municipio, aclarándole que debe respetar ese cargo, o sea, que tiene un cargo que no se puede sacar de ahí. Y en 1955 le pasa todo, le pasa también el edificio a la, al, al hospital. El hospital en el año 2003 se muda a otro edificio y como la Asamblea Barrial de Becar sabe, se entera de que lo van a vender, de que dese desean venderlo, comienza, sale a la calle, vos decía, ¿cómo hacemos? Nosotros salíamos a la calle todas las semanas a reunir, a, a reunir firmas. Así reunimos mil firmas que fuimos entregando al municipio cuando en el 2004, en fin de marzo, el municipio recién contesta nuestro expediente, lo hace con la licitación de venta y con la desafectación de lo público del hospital. Entonces nosotros comenzamos un recurso de amparo, el que la Cámara de San Isidro, en lo contencioso administrativo de San Martín, ...nos da la razón, o sea, da la razón a los vecinos... ...y pide que no se venda el hospital... ...pero el municipio... ...Pose en este caso... ...no conforme con eso... ...va a la Corte Suprema de la provincia... ...y ahí... ...queda tres años y medio... ...donde Pose se alia con el kirchnerismo... ...y después... En, ...en el 2008... ...en octubre más o menos del 2008 de edad, eh, o sea que falla, el dictamen sale a favor del municipio. La verdad nos dolió mucho esa actitud, pero eh, entonces pedimos que ir a la Suprema Corte de la Nación, a lo que después de mucho tiempo, de más de seis meses, nos contesta en la, en la Suprema Corte de en la, en la Corte de, de, la, de la, provincia. la provincia, que no acepta eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ir en queja. Otra vez salimos a la calle para recoger 5.000 firmas. En dos semanas, dos fines de semana, recogemos las 5.000 firmas y vamos en queja el 24 de abril a la Suprema Corte de la Nación. Ahora la Suprema Corte de la Nación tiene que dar un dictamen. ¿Qué esperamos sea a nuestro favor? Así que, que la vienen peleando, ¿eh? La vienen peleando. Sí, sí, la, sí, la verdad es que salimos mucho a la calle con eso. Hicimos asambleas abiertas de, con debates acá. en Ustedes decían, ¿qué hacíamos? Bueno, hicimos muchas cosas, muchas asambleas abiertas por distintas. Además del tema del viejo hospital, por el tema de salud, por, eh, hicimos también marchas. Marcha, distintas marchas por todos los temas, con vecinos por patrimonio también, donde en el mástil cada uno decía su tema, eh, son todas las cosas que nosotros, porque San Isidro es muy muy difícil de que la gente vaya a una reunión, pero a las firmas todo el mundo se, nos apoyaron, eh porque hicimos firmas por salud también. Por problemas que tenían los delegados en municipales, en los denegales los gremiales en salud allí, en el hospital central. Eh, esa era nuestra tarea, ¿no? En este momento seguimos luchando por el viejo hospital. Hicimos otra marcha, el año pasado cumplía 100 años el hospital, porque es un hospital que realmente debería ser histórico, histórico como testimonial y... Lo hicieron, lo hicieron trabajaron los en la provincia de Buenos Aires los socialistas y unos cuantos y realmente no no se dio porque no quisieron un grupo de de cómo es que se llama de, de diputados de, diput de la provincia de la provincia me pregunta, ¿vos ¿hace mucho que vivís acá en la zona? Yo hace 30 años que vivo bien ¿Y cómo es esto que vos decías? Y la gente es unicidio, no participa mucho, y, digo, y al principio también había ahí otra compañía que decía, bueno, acá, este si se quiere quizás, por alguna idiosincrasia, y también por la cantidad de gente de, de plata que hay en esta zona, esta enorme zona norte de, de la, del conurbano, quizás mucha gente no participe. Y estaría bueno que cuentes, bueno, ¿y cómo es el trabajo para que el vecino se acerque, participe en esto, digo, en las firmas, o en una asamblea, o en una actividad, en de la defensa. Digo, porque la verdad es que ustedes, todo lo que nos mandaron y todo lo que están contando, este nos da cuenta de un montón de trabajo comunitario y social en la zona. Y por ahí estaría bueno, digo, eso, ¿no? Digo, ¿cómo es este el día a día de, del trabajo social y comunitario acá en esta zona? Bueno, me presento. Yo soy Antonia Fite, de Antonio. APAC, eh, Asociación para Apoyo a Comunidades. Eh, venimos trabajando desde hace diez años con la comunidad del barrio La Cava en apoyo a, primero, mejorar el barrio y a partir del 2005, donde el, el presidente Kirchner firmó el, el programa federal de viviendas, que se construyeran las viviendas para las 1.882 familias que decía el decreto presidencial. Esto, eh, bueno, realmente ha ido muy lento, Eh, las 1882 viviendas debían construirse en terrenos propios de los vecinos con cargo para la construcción de viviendas en tres años. En la actualidad se han construido en el barrio Oracaba eh, 309 viviendas. O sea que de las 1882 a 309 demos cuenta de lo que es la diferencia. Eh, Esta, y bueno, y todo está eh, como a contrapelo de lo que tiene, lo que tendría que ser un eh, realojamiento de vecinos en sus viviendas definitivas. No se respeta a la gente, no se le informa, no se participa, todas son decisiones que vienen de arriba para abajo. Y cada vez que los vecinos, que nos venimos reuniendo de hace cinco años, todos los días miércoles a las 19 y 30, en reunión de la Comisión de Tierras y vivienda Eh, ...somos desconocidos, porque la versión municipal es que o estás eh, con ellos... ...o estás en la vereda de enfrente, si estás con ellos, obvio que somos cómplices... ...porque no modifican nada, si estás en la vereda de enfrente te ponen en el lugar... ...del no diálogo, entonces eh, nos ponen en una situación muy difícil pero seguimos eh, luchando. Seguimos luchando y siguen luchando los vecinos, fundamentalmente, reuniéndose todos los miércoles. Eh, hemos acudido al CERS para asesoramiento jurídico, al Centro de Estudios Legales y Sociales. Hemos acudido a CORE, que es otra ONG que trabaja con el derecho a la vivienda. Nosotros acompañamos también. Y eh, finalmente, como nos surge la pregunta, ¿quién defiende a los sectores populares cuando no hay a dónde recurrir? Porque el Estado Nacional está junto eh, al Estado eh, Municipal, eh, como lo dijo Selene hace un rato, eh, poseer el niño mimado del Kirchnerismo. Después, bueno, vino una, una pelea, ahora no, ahora es el niño mimado de Cobos. Este... <risa> Pero el hecho es que tuvimos, ¿a quién acudíamos? entonces, ante esta pregunta, por consejos y por. Fuimos al defensor del pueblo de la nación. El Defensor del Pueblo de la Nación tomó el caso, eh, vino a investigar todas nuestras eh, denuncias y al día de hoy eh, el municipio no contesta sus reclamos porque dice que el Defensor del Pueblo no tiene autoridad injerencia para preguntarle nada al municipio. Eh, la cuestión es que... De las 309 viviendas construidas, las viviendas están mal hechas, se rajan, se caen los azulejos, se gotean los baños sobre las cocinas, eh, se caen las piletas, bueno. Y, y, y es como un círculo vicioso de, del mal desempeño del Estado municipal, no, no, no sabemos qué decir. Eh, ¿Por qué...? Eh, ellos mismos, digamos, nosotros hablamos de inspección de obra, la inspección de obra la ejercía el mismo municipio, que es el encargado de construir las viviendas. Entonces, eh, bueno, se siguen sumando los errores, se siguen ignorando y ninguneando los vecinos. Eh, la vida que está en juego es la de los vecinos. Eh, miren, si no tienen derecho a opinar sobre qué es lo que ellos quieren y cómo lo desean. Las viviendas son muy pequeñas, eh, y han hecho otra trampita que es en vez de... Eh, reconocer las familias, reconocen las casas. Y muchas veces en los sectores populares, como no hay planes sociales de vivienda, viven tres y cuatro familias en una sola casa. Eh, los los padres, los hijos casados y demás. Bueno, esto no se respeta. Eh, van a vivienda de dos dormitorios eh, ocho, nueve, diez personas. Antonia. Eh... Entonces, eh, eh, quiero contar muy rápido todo esto porque sé que el tiempo es tirano, pero eh, sería para un programa entero no Muy sí bueno. sí lo que lo que no va, por lo menos lo que me pasa a mí es que cuando yo los escucho me parece que hay como un trabajo sobre el tema del espacio público el patrimonio público en diferentes dimensiones no Digo, como está la cuestión más de los predios los espacios verdes que los lugares recreativos no Digo, por ahí eso ha apuntado más a, a ciertos sectores de clase media y también la discusión sobre el tema de la vivienda que claramente es un problema que también atraviesa la clase media pero que Eh, atraviesa como más profundamente a los sectores populares que son los que son más difíciles que puedan pedir un préstamo etcétera ahí mi pregunta es cómo ustedes eh, si es que lo logran o creen que lo logran la vinculación entre, entre esas dos dimensiones no digo cómo hacen para que en la asamblea se junten la digo esto los vecinos de la cava con la gente que está peleando por Yo qué sé, lo Bueno, de... eh, hemos estado trabajando juntos y como este es un espacio muy amplio Donde, vamos, donde convergemos todas las organizaciones Porque nosotros también luchamos por el espacio público eh, Las tierras con cargo a la construcción de viviendas Fueron derivadas a equipamiento comunitario Por ejemplo, le sacaron mil metros eh, designados para vivienda Para hacer un hospitalito en la zona Cuando está el hospital central, cuando había otro centro de salud a, a seis cuadras Eh, ahora se le, ha, se le ha cedido a un centro tradicionalista, que no tenemos nada contra el centro tradicionalista, 11.000 metros cuadrados que estaban destinados a vivienda, o sea que también se les ha sacado vivienda. Y últimamente, hace unos meses, el Estado Municipal, en eh, de convivencia con la Iglesia Católica, les ha sacado otros mil metros para hacer un jardín maternal. Nosotros no nos oponemos, y es muy duro ponerse a un jardín maternal, pero entre que 20 familias se queden sin vivienda o se mejore un jardín maternal que ya está funcionando, eh, bueno, que nos digan eh, las autoridades cuáles son las 20 familias que se quedarían eh, sin vivienda que les correspondería en ese en ese predio. O sea que son muchas cosas y se sigue agrandando y, bueno, ya te digo, te puedo seguir hablando un programa entero de esta historia que lleva 20 años. Las familias de la Cava hace 20 años que están peleando por sus viviendas. Hace 20 años eh, que son ninguñados, que se hacen... Eh, esto empezó con el gobierno de Alfonsín, cuando un día haciendo campaña política pasa por la Cava y dice, voy a erradicar la Cava. Hizo 200, 278 viviendas y después de eso empezaron todas unas eh, eh, concesiones políticas a clubs que habían instruccionado tierras destinadas a vivienda. Bueno, por supuesto siempre eh, los sectores populares, los sectores eh, más eh, eh, vulnerables son los que son postergados y no escuchados. Porque acá en San Isidro, y esto lo quiero decir como final, la tierra vale mucha plata. La tierra es? es muy cara y entonces los pobres no pueden vivir en tierras caras, se tienen que ir, y esa era la intención de Gustavo Pose, erradicar en dos años la cava, y esto lo ha dicho en, en, en periódicos locales. Erradicarla no para que la gente viva bien, sino porque la tierra vale mucho. Porque la es, tierra vale mucho, ¿y a, y a, a quién, a quién le, le, le deriva el problema? En la cava, en la cava solamente una de villas de Emergencia, viven eh, 1.882 familias en el año 2001, calculen lo que ha sido el crecimiento vegetativo, las familias nuevas que se han formado. Entonces, bueno, queda para la reflexión. Otro programa de radio, voy. Bueno, ahí pasaba Antonia. El que nos queda, que ahí estuvo esperando Hay su turno y hablar, que sí. y que no habló todavía, por lo menos lo vamos a presentar. Nos quedan 10 minutos para terminar el programa. Impresionante, Bonina, como pasa el tiempo. Estamos con Rubén Freire. ¿Qué tal, Rubén? Hola, ¿cómo te va? El, vos sos de uno de los vecinos que está peleando por el tema del, de la pista de la pista atletismo. Sí, Contale yo un poco soy, de... en realidad yo soy integrante también de la Asamblea Barrial de Bécar, eh, por ende de la asamblea más grande que de Patrimonio Público y los Derechos Sociales. Eh, sí, voy a hablar un poco del tema de la, de la pista de ASA, la pista de atletismo. Eh, en realidad eh, hay otros compañeros que no pudieron venir hoy, que son también, que son, este, digamos, los... Eh, los que integran la Asociación San Isidrense de Atletismo, que eso es ASA, este, que es la ONG que amini, administró esta, esta pista de atletismo eh, por más de 30 años, eh, desde el año 76 hasta el 2007, este, que como decían recién acá, las tierras en San Isidro son muy caras, entonces, este, y como los gobiernos municipales, por lo menos de estas zonas más, Este, pudiente, digamos, de Gran Buenos Aires, este, le han puesto el ojo a todos los predios públicos, este, y tratan de transformarlo en un, en un negocio privado, para unos pocos, y despojar de a los vecinos de los predios públicos. Así, como vieron, lo, lo quisieron hacer con el viejo hospital de San Isidro, eh, el tema de obra sanitaria que trataba Adriana, y bueno, el tema de la pista de atletismo, para los que no son de la zona, está ubicado... ...en una zona privilegiada también, que es el barrio La Orqueta, en, ...en... este... muy cerquita de Panamericana... ...son dos hectáreas... ...dos hectáreas que... Eh, ...realmente de un valor... ...que no sé, carísima seguramente... ...y en agosto del 2007... ...el Intendente Pose decide... Eh, ...cerrarla... ...sacar a, a la gente de la ONG ASA... Eh, ...del lugar... Eh, para esto, en los 30 años, eh, el, esta ONG eh, a, a, había ido incorporando todos los elementos para realizar las actividades, eh, todo administrado y llevado por ellos, el municipio simplemente les eh, daba el predio para que trabajara. Eh, no sabemos por qué intereses, eh, que lo suponemos, pero no, no tenemos las pruebas, Este, bueno, Decide el municipio cerrarlo en el 2007 cuando estaba funcionando con casi mil chicos Haciendo educación física y deportes de distintos colegios de la zona Tanto sean públicos como algunos privados eh, Iban muchísimos chicos a realizar actividades ahí La sierra y a partir de ahí este, nos quedamos sin ese predio El municipio dice que va, va a poner ahí el campo de deportes número 9 Que en realidad ni loco hay nueve campos de deporte acá en San Isidro. Pero bueno, ellos por poner el número se le puede poner 325. Pero eh, bueno, iba a funcionar el campo número 9, que nunca empieza a funcionar. Eh, lo que ahí sí ya profundiza las sospechas nuestras de que los intereses son otros, que eso tiene un valor inmobiliario muy alto. Y bueno, era un bocato de cardenales para, para la intendencia. Eh, y. Bueno, los eh, hemos protestado, hemos hecho reuniones ahí, marchas. Eh, hay una marcha que hicimos no, hace dos o tres años, no recuerdo bien, en el 2008 o 2007. No, en el 2007 hicimos, bueno, 2007-2008 hicimos una marcha que se llamó el 2008. Sí, la marcha de la antorcha, porque justo coincidió con los Juegos Olímpicos. Este, y bueno, relacionado con esta pista de atletismo, eh, bueno, hicimos esa relación. Eh, y eh, hicimos una marcha primero en San Isidro, eh, por el centro de San Isidro, y después ya con organizaciones de todo el conurbano se hizo una marcha de la antorcha por las reivindicaciones de los predios públicos, eh, digamos, de la defensa del medio ambiente eh, y de los derechos sociales, se hizo una marcha por todo el Gran Buenos Aires donde convergieron tres columnas en el monumento a Lola Mora en la costanera sur, este, fue un sábado eso, de fines de agosto. Y sí, se me va el tiempo eh... no, yo, yo te quiero decir, se te va el tiempo Pero digo, en general, aunque no parezca El equipo de Sudaca, en algún punto Algunos de los que estamos acá somos bastante Hinchas con el deporte Ajá. Y fanáticos, con lo cual Ya, eh, en realidad, estaría bueno Pensar de acá un tiempo ir ahí a la pista de atletismo, hacer un programa sobre la historia de la pista y también uh -huh. sobre el deporte como lugar de inclusión social, como derecho Seguro, bueno. humano. Así sí, que... sí, eso es lo que iba también este este tema de, del municipio acá de la Intendencia de cerrar todos estos predios eh, cuando, por otro lado, está continuamente hablando de la inseguridad. Eh, todas las semanas o cada 15 días nos enteramos por los medios locales que se siguen agregando patrulleros, cámaras de seguridad, alambrados electrificados, este, y bueno, de, el muro, por ejemplo, que quiso ser el año pasado. Y bueno, eh, el predio de ASA hoy por hoy... Eh, Está, la mitad ocupado por un colegio privado, pero un privado caro, que no sabemos si el municipio se lo prestó o se lo está alquilando. Y la otra mitad, eh, unos hermosos caballos pastoreando. Eh, y el otro día cuando pasé también había una vaca holando, así que no sé si estarán por instalar un tambo. Este, pero bueno, ese es el destino que se le da hoy a ese predio público. Rubén, te hago una pregunta que en realidad puede contestar cualquiera, porque sí. Miguel, pobre, también lo tuvimos acá, no, no, no, nos quedan tres minutos para terminar Qué de cerrar, bien. pero una pregunta que por ahí refleja un poco todo. Me parece que ustedes se juntan, participan, intentan desde juntar firmas, hacer marchas, hacer eventos, ¿no? ¿Qué pasa con la respuesta? Bueno, cuestiones legales, digo, no, me parece que hay como un conjunto de cosas que fueron contando alrededor de que la participación vecinal por problemáticas comunes. ¿Qué pasa con el resto de los vecinos? ¿O ¿Ustedes qué creen? Digo, pudieron ir desgastando... Porque todos los caminos conducen un poco al municipio. Digo, todo lo que ustedes contaban y relataban termina como que el lugar donde se traban las cosas, donde se empantanan, donde se embarra la cancha, para decirlo mal y pronto, es en el municipio. ¿Qué pasa con esa dimensión? Digo, ¿los vecinos se dejan de creer en pose? ¿No? ¿Ustedes están logrando ir cambiando esa mirada? Nosotros lo que... Decimos es que digamos hay como dos planos de esta discusión. Un plano es seguir peleando por los espacios y el otro plano es que los que somos vecinos nos, nos constituyamos en una fuerza política. Que pasemos a disputar poder en este lugar, eh, pose sigue ganando, cada vez por menos por menos cantidad de votos, eso es cierto, eh, ha perdido una masa de, de votantes muy importante, pero sigue ganando. Eh, sigue desde hace 40 años gobernando este municipio como quieren, entonces nos parece que eh, la, la otra salida es la construcción de poder y la construcción de una alternativa electoral frente a el poder de los, de los poses, ¿no? eh, digo, también por eso hacemos un programa de radio porque el cerco informativo en San Isidro es muy fuerte y el municipio tiene atado también a los medios de comunicación de la zona que no permiten y no nos visibilizan las luchas nuestras, digamos, y decir esperábamos a Clarín todos los jueves para que nos viniera a cubrir y dijimos no, no lo esperemos más, hagamos nosotros comunicación Está bueno, pues o sabés que uno de los temas que queríamos conversar con la gente ya no nos queda tiempo con ustedes y con las organizaciones que visitamos es el tema de precisamente de la comunicación y a partir de la nueva ley de medios y toda esta pelea que se viene dando en muchos lugares también ver cómo la gente se mueve en ese sentido y cómo se informa este porque a veces este, ese también es un tema Seguro, ¿no? que, la, que entienda que la ley es un piso y no un techo ¿No? Así es, exactamente Es para es un, un, un punto de arranque Herramienta. Exactamente Para tratar de democratizar la comunicación Pero también para que la gente empiece a conocer Otras experiencias Nada, la verdad que nos quedamos con Mil ganas de, de conversar con ustedes Con todos eh, Un montón de temas Bueno, vamos a tener que volver, no, no nos queda otra, señor Galeano No nos queda otra, así que Pero nos tenemos que despedir porque ya estamos En la I-59 La verdad que le agradecemos mucho a la Asamblea de Vecinos por el Patrimonio Público y los Derechos Sociales de San Isidro por habernos este nada, recibido acá en su lugar. este Obviamente a la Biblioteca Popular de Martínez también le agradecemos y será para otro momento, otro día podremos hacer otra cosa este, un poco más larga. Así es, eh, ahí están los aplausos de, también de, de nuestra parte. Vamos a saludar a las radios que semanalmente... Retransmiten el Sudaca itinerante para que la gente lo pueda escuchar otros días que no sean los sábados al mediodía Muy bien, en vivo estamos saliendo en este momento en Radio Gráfica, en FM Moreno y en FM La Posta Y las radios que nos retransmiten son en la Ciudad de Buenos Aires, FM La Milagrosa y... FM Radio Bajo Flores En Quilmes FM Compartiendo En Dock FM Tranquila En La Plata Radio Estación Sur En Córdoba Capital Radio Revés Y en Francisco Álvarez Ruca Oney. Muy bien, esas son todas las radios, le agradecemos enormemente este, a los vecinos y a la gente que nos permite hacer esta apuesta periodística que se llama Sudaca Itinerante Así es, y nos olvidamos decir quiénes nos ayudan a hacer este programa Nos ayudan la Biblioteca Nacional, también la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y la CETERA, ¿sí? la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Así es, todo lo que quedó ahí colgado lo pueden ver en www.radiosudaca.com.ar El próximo programa será desde un sitio de trabajadores porque lo vamos a realizar un primero de mayo. Así es, bueno, nos vamos, hasta el sábado. Hasta el sábado que viene y muchas gracias por todo. Solo valores del lo material, i y pone la fuerza sobre los satyrs. Su débil conciencia.